Hoy cuento con la participación de Liliana González, quien nos va a contar cuál fue la experiencia en la Administración Pública de normalización y de formación basada en competencias. Liliana, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, nosotros comenzamos en el 2008 con un proyecto para uh, relevar las competencias de las áreas de la De gestión de la capacitación. Pero uh, para relatar cómo esto se dio en la realidad, debo retrotraerme a una antigua función que era eh, dentro de la dirección de el servicio civil, donde por primera vez me encomendaron eh, contactar a las personas que estaban trabajando en perfiles de competencias laborales. Y fue así como este, me contacté con el Ministerio de Trabajo, donde eh, pude conocer las experiencias de eh, normalización y certificación de competencias laborales. Así las cosas, yo venía con este bagaje, y cuando me pidieron este, que presentara un proyecto eh, sobre el tema de capacitación, conociendo las uh, falencias que existían en ese momento en la gestión de la capacitación porque hacía muy poco tiempo se había descentralizado la gestión de la capacitación y todo el personal era nuevo y sin experiencia en la materia este presenté esta propuesta de normalizar y uh, formar y evaluar y certificar las competencias de la las los agentes que se desempeñaban en el área de gestión de la capacitación eh, fue así como se armó un equipo de tres personas que eh, hicieron el en primer lugar el relevamiento de las competencias para lo cual eh, se decidió uh, seleccionar un conjunto de organismos eh, que tuvieran distintas características representativas del todo. Es decir, en, en organismos muy grandes, organismos muy pequeños, organismos donde este, funcionaba relativamente bien la gestión de la capacitación y organismos donde había más dificultades. Eh, una vez que se relevó este conocimiento, eh, esta... E información um, se normalizaron los distintos uh, roles que fueron uh, detectados dentro de la gestión de la capacitación el de coordinador el de referente el de analista y el de asistente de capacitación eh, estos uh, distintos roles uh, representaban un uh, la totalidad de uh, los agentes que eh, intervenían en la gestión. El coordinador en relación con la planificación, con la acreditación de diseños, de capacitación. Eh, el referente era un delegado del coordinador en organismos muy grandes que tenían distintas sedes Y el asistente de capacitación intervenía en todos los procesos centrales de la gestión de la capacitación desde un eh, lugar de asistir, de colaborar y de eh, realizar todas las tareas relacionadas con la, el cumplimiento de la normativa de gestión de la capacitación. Liliana. Una pregunta, Liliana. A partir de este movimiento que ustedes hacen ¿no? desde el INAP, ¿Cuál fue la repercusión en las áreas de capacitación y si hubo algún cambio? Porque ustedes tomaron entrevistas al elegir, digo, entrevistas a distintos actores de distintas características, ¿no? ¿Hubo alguna repercusión, algún cambio en el área de, de capacitación a partir de la normalización? Eh, como vos bien decís... Eh, ...todo el proceso de relevamiento se hizo mediante entrevistas... Uh -huh. ...no solamente a los distintos actores... Eh, ...dentro de la gestión de la capacitación jurisdiccional... ...sino también dentro del INAP... ...y eh, estos elementos son los que permitieron normalizar... ...los distintos perfiles de competencia... ...con esos perfiles de competencias normalizados que no llamamos perfiles de competencias normalizados, sino referenciales, debido a que, por distintos inconvenientes, eh, nunca pudimos hacer la validación con los representantes gremiales. Pero sí la hicimos con todos los otros actores que intervenían en el proceso de la capacitación, con los directores del INAP, con los coordinadores del INAP, con todos aquellos que prestaban asistencia técnica a los organismos en relación con la planificación, con el diseño de actividades de capacitación. Este proceso fue muy rico porque no solamente pudimos normalizar estos perfiles de competencias laborales, sino que Eh, surgieron uh, iniciativas uh, colaterales y así, por ejemplo, se relevaron todos los procesos de gestión de la capacitación en el INAP y en las jurisdicciones. Y esto llevó después a una certificación de calidad del INAP, ISO 9001, y por último llegó a la elaboración de un referencial de las áreas de gestión de la capacitación, eh, INAP-IRAM, que eh, fue aprobado en el 2013 por otra parte la el relevamiento y, la, y los referenciales los perfiles de capacitas de laborales derivaron en la organización de una capacitación específica porque tal vez no lo mencioné es decir esta normalización tenía como fin diseñar una capacitación de dirigida específicamente a estos distintos roles para mejorar la profesionalización de los actores del sector. Eh, la, la capacitación específica que eh, se desarrolló en varios módulos que podían ser tomados eh, de manera correlativa o eh, de acuerdo a la elección que hiciera el agente por lo que consideraba que eran los aspectos a reforzar dentro de de su, de su formación eh, se viene llevando desde el 2010 hasta el 2014 y este año hemos vuelto a implementarla eh, ¿Qué cantidad de agentes pasaron por esta formación? y Desde el 2010 al 2014 Alrededor de eh, 80 jurisdicciones mandaron agentes de sus jurisdicciones a capacitar. Bien. Y ahora tenemos uh, alrededor de 30 en este, en esta nueva edición del, del Diplomado en gestión de la capacitación. Eh, esto, eh, es decir este relevamiento no solo de los perfiles sino también de los procesos relacionados con los perfiles en los organismos y en el eh, INAP como organismo rector central permitió mejorar la gestión de muchos procesos que se, se desarrollaban en el INAP como órgano rector pero que repercutían luego en las jurisdicciones eh, se per permitió también Eh, tomar conciencia de la comunidad de práctica. Todos aquellos que participaron en, eh, en las distintas versiones del diplomado tomaron contacto con sus padres, algo que anteriormente no pasaba con tanta frecuencia y pudieron compartir problemas y también soluciones. Eh, estoy pensando otros... Uh, resultados y otros este, cambios que se hayan operado. En el... Y la inclusión de más gente en los equipos de capacitación. Exacto. Esta, esta, esta idea de tomar conciencia de su rol, algo que eh, estaba totalmente disminuido en las jurisdicciones. De hecho, hasta hace poco, el rol de coordinador técnico de capacitación no era considerado un rol... Eh, una función que tuviera, tuviera que tener funciones ejecutivas, ¿no? uh -huh. eh, mientras que ahora la mayor parte de los coordinadores eh, tienen un, una función de dirección dentro de sus áreas. Es decir, uh, se tomó conciencia de la importancia de poner uh, en su lugar a la capacitación eh, para relacionarla con la mejora de la gestión de los procesos de, de las jurisdicciones y no solamente como un elemento que producía créditos para los agentes para promover dentro de su carrera administrativa. Bien. Bien, Liliana, estábamos hablando sobre algunos cambios a partir de la normalización. ¿Hay algún otro cambio que vos considerás importante dentro de las áreas a partir de esta, de esta iniciativa? Bueno, este reposicionamiento que... Comentaba anteriormente, este, una de las consecuencias ha sido la identificación de este rol de analista que no existía en todas las áreas de gestión de la capacitación y que como consecuencia de la capacitación implementada en contacto entre las distintas jurisdicciones, Que formaron parte de estas eh, capacitaciones dio lugar a que muchas eh, tomaron conciencia de la necesidad de incluir el rol de analista para una mejor gestión de la capacitación dentro de sus organismos. Bien, ¿y cuál es la proyección en este momento en el INAH? De, ¿Tienen idea de continuar con otros roles? Eh, ¿Van a normalizar...? ¿Qué pasa con la certificación de competencias En, en el 2012 existió eh, la reglamentación de un instituto de la carrera administrativa que eh, se llama la promoción de tramo. En ese momento, eh, cuando todavía nada estaba decidido, eh, yo tuve la impresión que estaba esto relacionado con los perfiles de competencias laborales que no estaban desarrollados en ese momento para implementar capacitaciones masivas como fueron las que finalmente después eh, se realizaron. Y entonces en ese marco eh, empezamos a normalizar algunos perfiles de administrativos como secretaria de dirección, asistente administrativo, responsable de mesa de entrada, recepcionista, telefonista, y la normalización que hicimos en ese momento con algunas uh, limitaciones, um, pudimos desarrollar una capacitación modular para dar respuesta a estas uh, nuevas exigencias de la carrera y eh, pretendemos en, en este momento continuar con este tipo de uh, capacitaciones basadas en uh, perfiles de competencias trabajando de, en, de consumo con las otras áreas de eh, el ministerio de modernización que se ocupan específicamente de la elaboración de perfiles de competencias y esperamos en el futuro poder abarcar uh, más, mayor cantidad de agentes que puedan ser incluidos en estas capacitaciones basadas en perfiles laborales y por otro lado este, siempre queda abierta la posibilidad de la certificación los comités de acreditación de tramos constituyen un, una este, variable dentro de lo que uno podría imaginar como certificación pura y dura de, de competencias. Hemos eh, comenzado ya desde el 2014 con estos comités de acreditación, los agentes se han acostumbrado, digamos, eh, toman esta instancia de la evaluación de sus competencias como algo más uh, normal eh, dentro de lo que sucede a lo largo de la vida laboral y este, esperamos que en un futuro no muy lejano podamos llegar a este, implementar una certificación de, de las competencias laborales, y sobre todo en relación con aquellas que están realizadas relacionadas directamente con la gestión de la capacitación. Bien, muchas gracias.